Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La comunicación ahora es con el Ministro de Trabajo y Seguridad Social, con el licenciado Pablo Mieres. ¿Cómo le va, Mieres? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Muy bien. Sabemos que anda con poco tiempo, por lo tanto vamos sí. a ir al tema. El tema de hoy es el futuro de la coalición, pero antes de esto quiero aprovechar este contacto para que brevemente... Eh, ¿Usted pueda contarle a nuestros oyentes desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social eh, cuáles son los pasos de cara al futuro y en el tiempo que queda de gobierno para encarar todo lo que tiene que ver con la política salarial del país? Está bien, ese es un tema central. Eh, entramos a partir de julio, vamos a entrar en la tercera ronda de Consejo de Salarios de este gobierno. La primera estuvo marcada por la pandemia y fue básicamente un, un, un periodo puente de un año. La segunda este, comenzó el proceso de, de negociación de la recuperación salarial después de, de, de lo que significó, dado, dado la pandemia, una, una caída del salario real. Y, y esta décima, este, nosotros tenemos la expectativa de que pueda ser el marco para acuerdos que permitan la recuperación de, del salario de los trabajadores privados que, que convenian su salario por el Consejo de Salarios. Tuvimos la, ya alguna reunión con el Ministerio de Economía, todavía no tenemos definidos los lineamientos, tenemos tiempo porque estos hay que presentarlos antes del 1 de julio, este, nos quedan casi dos meses, y, y obviamente vamos a, a, a trabajar este, en esa línea. ¿Estamos hablando de salarios públicos y también privados? No, los públicos el año pasado fueron objeto de un convenio específico entre COFE y el gobierno, este, y también hubo una firma de un convenio entre ANEP y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza. Por lo tanto, todo el sector público quedó acordado a mediados y fines del año pasado, de manera tal de que en este momento lo que está haciendo es es cumpliéndose el cronograma de recuperación la recuperación salarial en el sector público está está acordada y la verdad que eh, con, muy contentos porque fue acordada sobre la base de, de, de una firma de un convenio que, que, que yo diría que era que era difícil este históricamente ya no en este gobierno sino en gobiernos anteriores este con respecto al sector privado hay mucha heterogeneidad hay sectores de actividad que, que no han perdido el salario en estos años, son los menos, pero pero bueno, son importantes. Este, después hay hay hay en el otro extremo están los que han perdido de manera más eh, acentuada que coincide con aquellos sectores que también del lado de los empleadores ha habido una situación muy dura. Estoy hablando particularmente del sector turístico, de restaurantes, de bares, de hoteles, Este, y en el medio está eh, el grueso de los trabajadores privados en donde el promedio hoy está en el orden de dos puntos este eh, que quedan pendientes de recuperación y que va a ser seguramente el objeto de, de la negociación de, de la segunda mitad de este año ¿no? Muy bien, vamos al, al otro tema, ¿Qué, qué, ¿qué ha podido en lo personal reflexionar sobre esta situación de la colisión desde el viernes hasta acá? Bueno, la verdad que yo, yo prefiero, este creo que la mejor contribución que tenemos que hacer todos es mantener una actitud de, de expectativa y de espera. Este, la verdad que es un episodio, yo lo dije el, el, el otro día, este, eh, todo el respaldo, de, acá hablo como dirigente del Partido Independiente, todo el respaldo al presidente cuando se trató de tomar decisiones que tienen que ver con reglas de juego de cómo manejar los recursos públicos y la asignación de bienes y servicios a los ciudadanos, me parece que hay ahí hay una regla que el presidente este, de, defendió y, y por lo tanto está todo el apoyo de, de, del Partido Independiente a esa decisión. Y bueno, y eh, ahora hay que esperar, este, la preocupación eh, que a uno le genera es porque además hubo una una respuesta de cabildo abierto sor sorprendente en cuanto... A, su, a que supuso, este, digamos, un desafío a una regla institucional básica, que es que los secretarios de Estado, los ministros, eh, estamos en virtud de la confianza que el presidente eh, tiene sobre en, en nosotros, y el día que el presidente pide que, que alguien se tenga que ir, se tiene que ir. Uh -huh. bueno, pero, ta, pero esperemos ahora a ver qué pasa. Bien. Eh, a ahora... nivel del Partido Independiente, en, en estas... ¿En estos días en estas horas hubo algún tipo de, de reunión de análisis sobre la situación no vamos a tener hoy sí una reunión este obviamente ha habido intercambios personales de, mm. entre distintos dirigentes del partido análisis este pero vamos a, a, a tener una evaluación una primera evaluación en el día de hoy este nada en principio este es lo que acabo de mencionar ¿no? ¿Hay por allí también la posibilidad de que en el resto de las horas de esta jornada los principales referentes de los partidos de la coalición puedan tener una reunión inclusive con el Presidente de la República? No, yo no creo que ocurra nada antes de que este el partido que ha planteado su su, su duda sobre la pertenencia a la coalición tome la decisión que tenga que tomar, ¿no? bien. Con hace un minuto nada más con el contador Raúl Castro, que es un, uno de nuestros analistas, mencionaba él que de repente lo que le estado faltando a la colisión y que sería una herramienta muy importante es tener una especie de coordinador que sea articulador entre las diferentes posiciones, como puedan que también inclusive las diferencias no se reflejen tanto a nivel público y en los medios de comunicación, sino más dentro de un ámbito de negociación interna. Ha ha faltado esa esa figura? Yo no creo que esa sea la la razón de esta problemática, ¿no? Yo creo que que acá ha habido este coordinación y diálogo en en distintos niveles y en distintos grados. Lo que no ha habido es una institucionalización de la coalición, pero independientemente de esa institucionalización de la coalición, el diálogo entre, yo creo que hay como, ha habido como como tres ámbitos, cuatro ámbitos, este eh, informales, si quieren, o o en realidad no informales, específicos. El Consejo de Ministros con el presidente de la República y los representantes de, de los ministerios que a su vez representan a los distintos partidos de la coalición. este eh, En segundo nivel ha habido reuniones que ha convocado el presidente de los principales referentes de cada partido. Ha habido varias de esas reuniones. Algunas más públicas, otras más reservadas, pero también ha habido. este Después está el diálogo bilateral que el presidente tiene con cada partido, y ha, y ha habido un funcionamiento a nivel parlamentario. Es decir, el, el Parlamento, la, las bancadas y los partidos que pertenecemos a la coalición han tenido permanentes coordinaciones, diálogos. De hecho, eh, en estos tres años, esta coalición aprobó eh, nada más ni nada menos que la ley de presupuesto, la ley de consideración, dos rendiciones de cuentas la reforma de la seguridad social acompaña la transformación educativa y este eh, disputó el referéndum con éxito sobre la ley de urgente consideración eh, no es poco para tres años y además condujimos este el, el, la estrategia política contra la pandemia con sintonía y con total este coordinación entonces yo creo que acá hay un problema que Eh, en este caso muy específico que tiene que ver con este el manejo de, de un tipo de, de respuestas que, que obviamente este, no, no no tenía eh, como ha aparecido hasta ahora no tenía respaldo jurídico ¿no? pero no yo no quiero eh, digamos sin, eh, eh, agregar más elementos me parece que este es un tiempo de espera de parte de, de nosotros particularmente y de todo el resto de los socios de la coalición a ver qué es que resuelven en eh, Abierta. ¿no? Ministro, agradecemos su tiempo. Buena jornada. Un gusto. Que anden bien, chao, chao. Hasta pronto. La conversación era con el ministro de, de Trabajo y Seguridad Social, con el licenciado Pablo Mieres. Lo escuchaste aquí en Frecuencia Abierta. En Aspen FM hacemos radio para crecer contigo. En Frecuencia Abierta proponemos voces confiables. Jorge Méndez, Ricardo Almada, Karina Oliveira, Celso Cuadro, Federico Buizán, Pablo Brother, Mauro Mendiburu, Lucas Pachelo, Roberto Crowley. Compartimos el humor con Elvira Rovira de panzardi Reflexiones y conclusiones con el contador Raúl Castro, patando cabos. Frecuencia abierta, de lunes a viernes desde las 9 de la mañana, en Aspen, 1035 tres